Viernes 4 de abril. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Filipenses 3 versículo 7 Pop Antes, el apóstol Pablo afirma, no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Habla de un antes y un después de su encuentro con Cristo. antes, Su autoestima se basaba en su origen étnico, su capacidad intelectual y su celo religioso. Eso no es poco. Aparte del origen étnico, lo demás fue fruto de su esfuerzo. Personalmente, soy feliz por tener una casa, alimento, hijos maravillosos y tantas cosas externas más. Siempre me he esforzado por ser la mejor pastora posible para mí, o, como diría una amiga, ser una pastora como la que me gustaría tener. Lo externo es importante y no quiero despreciarlo. Sin embargo, a la hora de la verdad, eso no nos salva. Tampoco significa que, por ello, seamos buenas personas o incluso mejores que otros que no han tenido tales oportunidades y privilegios. Pero, en su explicación del primer artículo de fe en el Catecismo Menor, lo expresa de esta manera, y creo que nos ofrece la perspectiva correcta. Creo que Dios me ha creado y también a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y aún lo sostiene. Además, me ha dado vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campos, ganado y todos los bienes que me provee abundantemente y a diario de todo lo que necesito para sustentar este cuerpo y vida. ha dado. Lo externo es importante, pero todo esto por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo de ninguna manera lo merezca ni sea digno de ello. Por todo esto, debo darle gracias, ensalzarlo, servirle y obedecerle. Gratitud, alabanza, servicio y obediencia, ahí está lo que, a causa de Cristo, verdaderamente tiene valor en vida y en muerte. Karin Krug para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.